en el sed y no ha comido los ojitos bien hundidos mucho líquido ha perdido debes irte con cuidado pues está deshidratado dale de beber muchos líquidos prepara un sobre de vida suero oral dáselo a cucharaditas y que siga comiendo si te ataca la diarrea hay que darle